La saludamos a Olga Andrade, ella es eh, responsable del merendero El Amanecer eh de la ciudad de Santa Rosa, que está en inmediaciones del relleno sanitario. Eh Olga, buen día. Luis Talon y Luis Lardone la saludamos de Radio Textual. Buenos días. Bueno, gracias por atendernos, Olga. Eh, por favor, que, queremos que nos cuente Olga eh, cómo cuál es la situación que están viviendo eh, los vecinos y las vecinas eh que ustedes están eh bueno asistiendo con nada más y nada menos con alimento a través del merendero, ¿cómo están funcionando ustedes? ¿Qué cantidad de gente eh asiste a buscar la comida? Cuéntennos un poquito. Bueno, mira, en estos momentos nosotros ya llevamos como un mes sin hacerles eh nada, no hacerles de comer porque no la verdad es que no hay, no no se le puede, no hay eh la la gente antes donaban mucho y bueno después es como que como somos mucha muchos medenedes o sea aquí hay cosas que se dividen mucho y bueno por ahí nos pertenecen solo que por ahí a otro merendero y eso así que bueno la verdad que nosotros llevamos un mes y pico sin hacer una vianda eh no no pueden este hacer digamos conseguir los insumos ese es el motivo Ese es el motivo, sí. La verdad que sí. Sí, porque había mucha gente solidaria que donaba marca de día, que donaba las el pollo para hacerle la comida y eso. Y bueno, y ahora cada vez más gente, más en mi barrio acá en El Amanecer eh muchísimas más familias tenemos, muchísimas uh -huh. más. Antes eran menos, pero ahora por el motivo de que no pueden alquilar, que no pueden estar, que y también hay muchísima familia. Muchísimas. Tenemos mucho más que lo que teníamos el año pasado y el año pasado ahora se han venido mucha más gente. Mucha gente que se ha ido a, a vivir allí. Ah, sí. Bien, se han puesto contra el relleno allá contra la la la cava que hay ahí que divide la cava y vive al barrio y al y al relleno, bueno, hay mucha gente que se ha puesto ahí. ¿Y qué cantidad de personas hay y Olga ahora? eh mi familia yo sí había que hacían delegado como como 20 familia, 15 20 familias más de las que había acá. Claro. Porque también han agarrado la parte de los cidetones allá abajo de, de saliendo de, de del amanecer para abajo el tanteo ahí al lado de los cidetones también han agarrado, Hay gente que ha agarrado ahí que no, no tienen de estar Y qué cantidad de de viandas eh, elaboraban hasta que tuvieron que interrumpir eh cuánta comida entregaban Mira, yo entregaba a los que más que, que más necesitaban. Yo estaba entregando 25 viandas. Mhm. Uh -huh. En veces me quedaba corta, pero bueno, pero estaba entregando 25 viandas, pero si hoy día tengo que entregar yo tengo que entregar el doble porque ya te digo, hay mucha gente, mucha gente que se ha venido, que tiene chicos, gente grande. Así que bueno. Olga, y las autoridades municipales eh saben, bueno, esto que nos estás contando eh de que muchas familias han llegado hasta allí hasta el basurero, se están instalando allí eh se han tenido contactos este con autoridades eh, municipales. No, no, eh o sea, ahora que que está el movimiento de que van a poner la luz y eso ya sí. ha hecho una reunión con gente de acá del barrio y todo eso, pero no, visitadora social la verdad no ha nada. También que andal para que vean, para que constaten que hay mucha más gente, pero bueno, que yo sepa no ha venido nadie. Uh -huh. Todavía. Uh -huh. Eh, come, hay gente que viene y bueno, entra y se queda porque nadie le dice nada, porque cómo le vamos a decir si nosotros hicimos lo mismo en el 2000. Uh -huh. Y no nos quedamos y y todas estas familias nuevas eh viven también eh, trabajando ahí en el relleno o qué hacen? No, algunos tienen trabajo eh hacen como mis hijos y esos ya son albañiles, ellos trabajan en la albañilería, que es en bueno, en ese tiempo los mató morecito, bueno, no han podido trabajar. Claro. Pero bueno, todos tienen chico, yo tengo hijos que tienen 6, 4, 3 niños que eh todos, todos trabajan de albañil. Hijo, gracias a Dios todos trabajan de albañil y pero bueno. Este tiempo me los ha matado y y otros sí, otros trabajan ahí, yo tengo familias que trabajan ahí en el en el relleno. Claro. Eso le iba a preguntar este eh Olga, usted decía este esto me los ha matado. Cuando usted dice esto me los ha matado, se refiere a al resultado sí. de las políticas sí, la que sí. se han aplicado y y, y de la, la lluvia, falta de trabajo. Sí, la falta de trabajo, sí, sí, porque la verdad que, que ellos son yo tengo tres que son son oficiales de albañilería, claro. se agarran hacen contrataciones con con los dueños para trabajarle, pero la lluvia Claro, esto sí, cómo que el transporte a ellos por ahí solo, que tienen que venir caminando e irse como pueden, en bicicleta o caminando a trabajar. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Eh, ustedes este han lanzado una campaña de donación de alimentos, ¿no? Eh, según leímos en las redes sociales. Están pidiendo colaboraciones. Sí, estamos pidiendo sí que nos ayuden para poder seguir adelante, porque bueno, yo ya le digo, ahora tenemos eh quienes eh ya donaron ayuda chico de transporte Gonzalo donaron algunos útiles para la, la primaria, eh pero estamos necesitado para la secundaria porque la secundaria tenemos varios chicos que van a la secundaria y bueno, hay algunos que ya empezaron con lo poco que tenían, otros que están por empezar porque claro. nosotros tenemos algunos que van a los hogares de acá, hay uh -huh. chicas de familia que tienen hijos que están en los hogares de, de de Chapalco y eso. Claro. Ellos se van se van y vienen cada 15 días. Claro. Y por ahí ellos van ingresa más tarde por la falta de las cosas que le que le falta, por decir todo. Eh. Como vio que tienen que llevarse el uniforme, que tienen que llevar mochila, que eso. es muchas más cosas que tienen que llevar ellos, que es de la primaria. Olga, y esta esta situación que nos está describiendo con relación también desde su merendero, así como las nuevas familias que que están viviendo allí en el en el amanecer eh y ya la había vivido antes la lo, lo vio antes o esta es la primera vez que está pasando No, que llega venido tan paciente es ahora Es ahora por por la falta de trabajo, por la falta de de plata para poder alquilar, porque los alquileres son muy arriba, muy caro y la gente no puede, porque si alquila no le da comer a los chicos. Se conversaba con muchas mamás que me dicen, "No, porque si si nosotros alquilamos, ¿qué le vamos a comer? O qué? Hay gente que se quedó sin comprarle la, las cosas de la escuela a los niños porque está alquilando." Entonces, uh -huh. deciden venirse a la orilla de qué, a agarrar y y quedarse acá en el barrio. ¿Y cómo viven o en qué lugares se acomodan ahí para vivir? Se hacen carpas. <risa> se hacen carpas, aunque Mucha gente no lo sabe, viven en carpas, en colectivos, en cosas así. Están en, hacen reparos de de fontarimas, se bajan de arriba, con chapa y y lona, y se hacen, se hacen carpas para vivir. Claro, acá me pregunta me pregunta un oyente Olga si reciben algún tipo de ayuda uh -huh. de eh la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra. Sí, nosotros eh, estuvimos hasta el año pasado conectado con los chicos. Por ahora, por este momento no. Ajá. Pero nosotros estuvimos conectados con ellos. Claro. Ellos nos ayudaron mucho el el año pasado, nos ayudaron muchísimo ellos. También, ellos inclusive hasta venían a hacerle los anchitos a la gente. Pues claro. la gente, la gente que, bueno, buenísima porque ellos nos ayudaron muchísimo, mm -hmm. la verdad de ser a ayudarte. Sí. Claro. Y Olga, y ahora esa gente que usted cuenta que se ha sumado y la que ya estaba, eh el hecho de que no reciban eh la comida que ustedes les daban, ¿cómo se las arregla? Eh, Van a otro merendero, otro comedor, cómo cómo transcurre esa esa situación. Y mire, hay mucha gente que sí que va a los comedores o que va eh sabe dónde Mauricio Dadan también este eh, tiene la casa y comida, creo que le da comida claro. y alimenta lo que a los papitos más que nada que van a lavar autos los chicos, él les da la comida para que coman ahí en el momento y para que se caigan a la casa. Mhm. Uh -huh. Claro. Eh busca pues, alternativas eh buscan, en sí, otros lugares. Buscan. Sí. Eh, Oiga, la última la última consulta de mi party, ¿cómo va el anuncio de Eh bueno, el el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli con relación a la instalación eléctrica ahí el para las viviendas ahí del del barrio Amanecer. Bueno, nosotros ya tuvimos a la primera reunión eh hará 10 días o 15, tuvimos la primera reunión acá en el barrio y bueno, sí, dieron gente que vino a, a hablar y a decirnos que bueno, que primero van a empezar con el barrio Salitral después pasan al Santa María y el último es el nuestro porque el último este es el que no tiene nada, que es más complicado, que está más lejos. Entonces, claro. los otros tienen como más cerca todo. Acá nosotros no tenemos tendido eléctrico para este lado. Ajá. Entonces van a empezar con los que están más cerca, que tienen la o sea, que tiene ya instalaciones ahí. Entonces ya les va a ser más fácil terminar allá y después pasarse para acá porque esto tiene tiene mucho que hacer, tiene que hacer calles, tiene sí, que sí. hacer extensión de ético, sí. tiene que hacer veredas. ¿Y les dijeron más o menos en cuánto tiempo puede ser que que estén ahí con la luz? Y eso dicen que 9 meses, pero si se hace mucho antes, para fin de año más o menos, pero si esto se hace mucho antes lo que ellos van a hacer en los otros dos barrios pasa na este bien claro